cambio radical a los contenidos de nuestro programa y después de haber hablado sobre la asignación de bancas en el sistema político de nuestro país con el contador Raúl Castro, vamos a hablar de odontología. Qué cambio, ¿verdad? Bueno, quiero contarles que más de 100 odontólogos y médicos estarán participando en la primera masterclass de a armonización Oro facial en Enjoy Punta del Este será este sábado 5 de agosto y queremos saber de qué se trata esta actividad para nosotros tan particular para hablar del tema estamos en contacto con la doctora en odontología Analia Roxkop no sé si el apellido lo pronuncié bien le pido por favor a la doctora que me lo confirme buen día Analia, gracias por atendernos Buenos días Jorge, un gusto, un placer estar hablando contigo para dar a conocer este, este gran evento, este evento diferente que va a llegar a Uruguay en, en breve. Bien, eh, ¿pronuncié bien tu apellido? Bueno, mi apellido se pronuncia Roykop, porque es... Muy bien. Sí. ¿De qué origen es? Es origen polaco. Bien. ¿Qué, ¿Qué significa esto de armonización orofacial? Qué buena pregunta. Bueno, la armonización orofacial es la práctica que realizamos los odontólogos en los tejidos blandos del rostro, de la cara y del cuello y es una nueva disciplina que se ha incorporado a la odontología donde estábamos acostumbrados a trabajar sobre los tejidos duros. Esto nos da la posibilidad de complementar nuestros tratamientos y mejorar los resultados. ...y sobre todo estar a disposición de los pacientes que piden cada vez más... ...mejorar algunos aspectos de su rostro. ¿Por qué un nombre de orofacial? Orofacial justamente porque es de... ...nosotros realizamos tratamientos estéticos y terapéuticos... ...aplicamos estas sustancias que son inyectables, que uh -huh. son totalmente reabsorbibles... ...tanto para estética como para terapéutica... ...utilizamos algunas sustancias también en forma intrabucal, ...así que el término orofacial involucra a la boca y al rostro. ¿Y esta es una modalidad de ahora, de estos tiempos o que ya tiene su historia? Bueno, yo vengo aplicando y, y realizando estos tratamientos ya hace casi 15 años... Pero es una nueva disciplina que se va incorporando no solo eh, en, en, la, en la práctica, sino que se va sumando en las diferentes especialidades y carreras de odontología del mundo. Uruguay no puede estar distante de, de este avance que hemos tenido en odontología al tratar eh, diferentes tejidos y conseguir estos beneficios para los pacientes. Hablamos de de beneficios estéticos y beneficios terapéuticos. Pensar que en el rostro es muy muy difícil separar lo que es estético de lo terapéutico. El paciente se quiere ver bien y nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que realizar. Bien, eh, es un tratamiento a, a, a largo plazo, lleva mucho tiempo, es doloroso. Es de una recuperación lenta. Bueno, como para ubicarte en qué tipo de tratamientos hacemos nosotros aplicamos toxina botulínica, que es muy conocida como Botox, el ácido hialurónico, aplicamos eh, hidroxiapatita, hilos y también va sumado a algunas prácticas con tecnología. Así que. Son tratamientos ambulatorios de un corto eh, proceso posoperatorio, que es lo que busca ahora la gente para verse bien y para no tener que perder mucho tiempo en su recuperación. Así que los tratamientos se hacen en una sesión, en el consultorio, Nosotros aplicamos en algunas eh, circunstancias anestesia para controlar el dolor, estamos acostumbrados los odontólogos a realizar prácticas y que el paciente no sienta molestia, así que está todo cuidado, pero esta masterclass está orientada a a los odontólogos que todavía no eh, se han animado, que no entienden muy bien de qué se trata, darles todos los conocimientos para que puedan entender cuál es el abanico de posibilidades que tenemos en nuestras prácticas y también invitamos a los médicos que son inyectores y que eh, ya están realizando ...procedimientos. Yo hace varios años que voy a Uruguay a capacitar odontólogos y médicos, sin distinción, somos los profesionales que estamos, eh, tenemos la incumbencia de trabajar en estas áreas inyectando la, los tejidos, así que esta masterclass está abierta a los odontólogos y a los médicos, a los que ya se han preparado y quieren profundizar sus conocimientos, porque es una eh, es una disciplina en pleno desarrollo, así que invitamos a todos ellos para que puedan participar. La, actividad, que, la actividad es eh. este este sábado en Enjoy, ¿verdad? Sí, la actividad es este sábado en el Enjoy, por suerte ya tenemos más de 100 profesionales que van a participar, tenemos el apoyo de los laboratorios que también han entendido eh, que el odontólogo ingresa en este área eh, con la capacitación correspondiente, ¿no?, para hacer eh, procedimientos correctos. Así que... Eh, Tenemos la posibilidad, por si alguno quiere sumarse todavía, de abrir algunas vacantes para que puedan sumarse también, porque ya es ya el sábado, así que ya tenemos casi todo listo como para generar este gran evento diferente, donde voy a dar teoría, voy a hacer eh, también demostración de las aplicaciones y eso eh, le sirve tanto al profesional que está capacitado ya y quiere conocer las novedades que ocurren en el mundo, porque esto, eh, como te decía, va evolucionando el conocimiento de la anatomía. Para nosotros es muy importante y tenemos mucha información, muchos papers y se está trabajando muchísimo en este área. Así que siempre hay productos nuevos y, y nuevas aplicaciones. Así que termina siendo interesante para, para los que no conocen y para los que ya están aplicando. Odontólogos y médicos están convocados a este eh, evento. ¿La forma de inscripción? Y la forma de inscripción yo creo que lo más fácil hoy es que se comuniquen a, tra a través de Instagram, que es arroba eh, centro, eh, centro Dental del Este, uh -huh. que es donde el Centro Dental del Este es donde yo ya hace varios años que doy capacitaciones, vuelvo en octubre, siempre voy dos veces al año para capacitar a los profesionales, así que en octubre voy a volver con nuevos cursos avanzados y también para los que quieran iniciarse en esto, porque como te decía es algo nuevo, sobre todo en Uruguay, eh, porque en el mundo ya hace muchos años que eh, está avanzando estas prácticas, tanto es así que en Brasil, en Venezuela inclusive existe la especialidad de armonización orofacial en Argentina, ya lo tenemos incluido dentro de la carrera de grado, eh, inclusive doy como materia en las carreras de, de posgrado de ortodoncia, Eh, la armonización orofacial así que este término en odontología ya es muy conocido no Analía gracias por esta charla muy amable y buena día apuntada al este Bueno, muchísimas gracias por este espacio y bueno, los espero a los odontólogos y médicos para que se sumen a este a este evento donde bueno, voy a dar a conocer todas las novedades internacionales Buena jornada, hasta pronto Hasta luego Hablábamos sobre la masterclass que se va a desarrollar en el Joy Punta del Este este sábado a partir de las 10 horas, bajo el título Armonización Orofacial a cargo de la doctora Analia Cop. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.